Gloria al que vive. Aleluya. Dios le bendiga, mis hermanos. Es un gozo estar en la casa de Dios, ¿verdad? Gloria. Pues, mis hermanos, me toca otro día estar aquí delante. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero que, que estemos unánimes. Cuando hablé esta, esta noche llegué con mi pastor, me dio candela. Mismo y entré a la oficina. Y Melvin me dijo: Varón, es como en la calle que te va a predicar, porque esto es un mensaje evangelístico. Se supone que tendría muchos invitados aquí, pero yo lo estoy viendo aquí también. Así que. Quiero que me a c o m p a ñ e a leer un versículo, Génesis 6, 14. Un solo voy a leer. Eso fue un mandato que el Señor le dio a Noé. Con un amén nos comunicamos, por favor. La palabra del Rey se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así las palabras de mi rey: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Gracias, mi rey. Padre, gracias por tu palabra, mi rey. Gracias porque sé que tú vas a hablar a nuestros corazones, vas a hablar a mi corazón y al de mis hermanos, mi rey, y vas a hablar al corazón de los amigos. Que sé que están escuchando donde quiera que están, mi rey. Te doy gracias, mi rey, esta noche por tu palabra y por tu oportunidad, mi rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El versículo que acabamos de leer: vemos que hay un mandato donde el Señor le dice a, no, a Noé que haga un a l c a Y esta a l c a que Noé va a hacer es para salvación del pueblo. Porque el Señor había provisto la destrucción de la tierra por causa de la maldad que había en la tierra, de, de tanto pecado. El Señor vio la tierra y dijo que era necesario que acabara ya con esta, pero también había una salida de este problema. Él, previendo este problema, manda a Noé que haga un a l c a en el cual sería la salvación para todo ser viviente que entrara en esta a l c a Cuando el Señor le da este mandato,、Dios. Noé empieza a trabajar. Hace lo que el Señor le manda. Aleluya. Ahora sí. Hace lo que el Señor le manda hacer y construye el arca. Y vemos que en el arca solo entran animales y las personas que se t e n d r n que salvar. El tema de esta noche es: ¿Sabes cuándo viene Jesús? ¿Sabes cuándo se aproxima su, su venida? ¿Quién se atreve a decirme cuándo viene? ¿Quién se atreve a abrir su corazón y decirme Cristo viene tal día? A Noé no le dijeron el día que él venía, sino que hicieron un alca. Y Noé hace el alca. Pero, como nosotros no sabemos el tiempo en el que Él viene, Él nos dejó unos cuantos mensajes en la Biblia para que nosotros sepamos cuándo Él viene. Yo no podría decir a Jefferson que Cristo viene dentro de un año, porque Jefferson sabe que Cristo se puede aparecer ahora mismo. Y yo sé que cada uno de nosotros sabemos esta parte, que Él se puede aparecer en cualquier momento. Por eso debemos tener nuestra vida preparada. Pero no solo nuestra vida preparada. El Señor le da una revelación a Pablo. Y Pablo le escribe a Timoteo un mensaje diciéndole: Timoteo, si tú quieres saber el tiempo en el que se va a acabar esto, le voy a hablar como en dominicano que soy. Si quieres saber el tiempo en el que esto va a llegar a su fin, tendrás que salir de tu casa y mirar la calle. Tendrás que dejar la comodidad de tu hogar y salir a ver lo que está sucediendo allá afuera. Porque en los postreros tiempos, ¿quién sabe lo que es postreros tiempos? Los tiempos que vendrán, los tiempos finales. Dice: En los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, desleales, traicioneros. Habrán hombres murmuradores. Y si nosotros salimos allá afuera en la calle, ¿cuáles El cuadro que no s encontramos. Vemos a los hombres que matan a sus esposas. Vemos a las esposas que también se, se matan con sus esposos. Vemos a los hijos que no respetan a los padres. Y todavía nos preguntamos cuándo viene Cristo. Y estamos viendo los anuncios puestos por Él mismo en su s palabra. s Que en estos postreros tiempos sucederían tantas cosas. p o r q u e yo quiero que ustedes sepan algo: Que Pedro dice y escribe en la segunda carta de Pedro. Dice en la segunda carta de Pedro. Que el Señor vendrá, ayúdenme ahí. Que el Señor vendrá, pero nada más no sabemos ese pedazo. Porque Él dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, donde los cielos pasarán y todos los elementos que hay aquí en la tierra serán quemados y dejarán de ser. Y nosotros teniendo este conocimiento, dice el apóstol. Cómo no vivimos una vida piadosamente y buscando la redención del que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero nuestro Padre dice, y le e s c r i b a en los Hechos, dice en Hechos 17, que Él pasó por alto el tiempo de la ignorancia. O sea que hay una oportunidad para toda persona que no ha aceptado a Jesucristo en este tiempo, aunque son los tiempos finales. Hay una oportunidad porque nuestro Rey pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero, ¿cómo se van a arrepentir? Si Pablo escribe en Romanos. ¿Cómo van a saber de este anuncio? Si nosotros no vamos y le anunciamos. ¿Cómo van a escapar de la ira venidera? Si nosotros no le enseñamos cuál es el camino. ¿Cómo van a saber estas noticias? Si nosotros las tenemos guardadas en nuestro corazón. Quiero que sepan algo, mis hermanos. Y es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y esta madera la, la utilizó literalmente. Para hacer el arca, esperando a los hombres que se están perdiendo allá afuera. Hombres y mujeres presos de los vicios. En la prostitución, drogadicción, homicidio, atraco, s robo. s Todas estas personas están esperando. Que un Noé se levante y empiece a pregonar que se acerque el fin. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de salir. Y decirle a las personas que están al lado de nosotros que el tiempo se acerca. Que ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Que Él olvidó hace rato el tiempo de la ignorancia de cada uno de nosotros. Que la cruz fue la entrada para cada uno de nosotros. Y dice mi Rey que Él es la puerta por donde debemos entrar. Que también Él es el camino. Que la sangre derramada está como señal para que ninguno nos escapemos de la ira venidera. Si te quieres escapar de la ira venidera. Tiene s que empezar a enseñarle a la gente que se están perdiendo que Cristo es la solución. Que cuando Él viene, mucha gente te dirán: ni aun los ángeles saben cuando Él viene. Y ustedes le van a decir: Pero yo tengo la respuesta de cuando Él viene. Porque ya me dijeron que en los postreros tiempos estará sucediendo lo que está sucediendo en tu casa. Yo te vengo a decir que Cristo murió en la cruz del Calvario y olvidó todos los pecados que tú has cometido. Solamente tienes que arrepentirte y venir a los pies de Cristo. Y la gente diría: ¿Y con qué yo me voy a presentar delante de él? Porque ciertamente soy pecador. Ciertamente hay personas que están allá afuera que dicen: Yo he pecado más que el pastor Montero. Porque toda mi vida ha sido una vida de, de, de destrozo, una vida de, de homicidio, una vida de fornicaciones, de, de drogadicción. ¿Cómo me voy a acercar a él? Y él dice: Hace rato que te dije lo que tienes que hacer. Entrégame tu corazón. Humíllate ante mí. Y ven con un corazón contrito y humillado, que es lo que necesito de ti. Es lo que tenemos que decirle al pueblo. El pueblo está allá afuera, loco p o r entrar para acá. Pero como ellos no saben cómo van a entrar, están afuera todavía. Porque ellos quieren, creen que tienen que tener un requisito o traer algo para, para que el Señor acepte. Que ellos se han arrepentido. Nosotros solo que tenemos que enseñarle que el Señor lo que necesita es un corazón arrepentido de verdad, un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a cambiar, un corazón que sabe que ha sido pecador y que necesita la redención de la sangre. Eso es lo que el pueblo tiene que entender: que el Señor quiere que Él se escape de la ira venidera. Cristo es mi alca, Cristo es en la salvación. Estos son los p o d e r e s de los tiempos. Tenemos que levantarnos como el Noé de este tiempo. Tenemos que levantarnos a predicar un evangelio tangible y no solamente de palabra. Un evangelio que la gente pueda ver el cambio y la transformación. Un evangelio en que la gente no se pueda perder porque no tiene la información correcta. La información es que Cristo es el que salva. La información es que Él es el camino. Y nosotros seremos los anuncios y las señales para que las personas no se pierdan. Los únicos que se pierden con un destino de salvación es aquel que no conoce cuál es el camino donde va. a l l á afuera hay personas que están a r r e p e n t i d o s Pero va a pasar lo mismo que pasó en el arca de Noé: que se arrepintieron cuando el agua estaba e l cuello. Pero se perdieron. A seis personas, si nosotros no hacemos el trabajo, que estarán arrepentidos, pero se van a perder. Y nosotros, el trabajo de nosotros es traerle los frutos a Cristo Jesús, frutos por los cuales ya Él pagó con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Es tiempo ya de que n o levantemos. Es tiempo de que el verdadero avivamiento entre a centro cristiano, palabra de vida. Es tiempo ya de que el corazón de nosotros empiece a destilar el dolor que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es tiempo de que nuestra voz. Cambie y empecemos entonces a darle de la buena palabra que Cristo ha puesto en nosotros, que destile la miel del Evangelio de Cristo Jesús para que las personas puedan entrar a través de esta puerta a la salvación de Cristo Jesús. Es tiempo ya de que nosotros empecemos a mostrar a Cristo, es tiempo de que empecemos a decirle: El tiempo se aproxima, es tiempo de que te arrepientas y vengas a los pies de Cristo, es tiempo de que suelte la ira, el enojo, la envidia, la... es tiempo de que cambies. El tiempo del cambio es ahora. El tiempo del perdón es ahora. Mi padre ya olvidó los tiempos pasados. Hay personas que el pasado lo está dominando. Hay personas que el pasado no lo deja dar un paso hacia adelante. Hay personas que el evangelio lo llama, la palabra le, le toca a su corazón. Pero el enemigo vuelve y le, y le enseña otra vez su pasado. Mi papá dice que aunque los pecados sean rojos como el carmesí, Él lo va a tornar blanco. Conviértete en el anuncio, conviértete en la palabra, conviértete en esa voz que retumba desde la tiniebla rompiéndola. Conviértete en el enviado de Cristo Jesús a las naciones, a esas personas que están en tu esquina, al, al drogadito que está debajo de un puente. Conviértete en el anuncio que necesita esa persona, conviértete en el abrazo que Él necesita. Conviértete en el guía que Cristo Jesús ha dicho que tú tienes que ser. Es tiempo de que nosotros enseñemos que el tiempo se aproxima, que los cielos se van a prender. Pero nosotros estamos como los que están escuchando su palabra, esperando cielo nuevo y tierra nueva, donde habita la justicia de Dios Altísimo. Es tiempo de que abramos los cielos para las personas que están perdiendo y lo traigamos a una vida de justicia en el nombre de Cristo Jesús. Alaba, Alaba, que pa parece piedra, pero es pan, ¿verdad? Sí, porque me gusta que todos nosotros conocemos la historia de esa a l c a ¡Wow! De, tan de 300 codos, hazle una ventana, hazle esto. Todas las cosas estaban ya supuestas a hacer. Es tiempo de que trabajemos. Salgamos de nuestros hogares y la naturaleza misma nos anunciará a nosotros que se está acabando. La naturaleza misma nos está anunciando a nosotros de que nuestro Padre ya se aproxima. Esa misma naturaleza, nosotros no la queremos ver porque estamos encerrados. Es tiempo de que salgamos. Soltemos el temor. Sepamos que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y salgamos como beja en medio del lobo a recatar lo que se había perdido. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, iglesia. Convirtámonos en el anuncio de Jehová en esta tierra. Para que se salven las almas. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios bendiga, amados. Mensaje sencillo. Pero poderoso, bendito sea el Señor. No sé si, bueno, no tenemos amigos, ¿verdad? Que todos somos de la casa. Un mensaje a la casa, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo en lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha declarado. Amén. Este es un tiempo de avivamiento para la casa. Independientemente de lo que se ve, es un tiempo de avivamiento. Porque no va a ser este tiempo de jornada, sino que nos vamos a meter en esa revolución diaria de compartir el Evangelio de Cristo. Yo espero que. Que no tengamos que volver a convocar a otra jornada evangelística para ver la iglesia en la calle, sino que la iglesia puede estar en la calle las 24 horas del día. Donde quiera que usted pase, donde quiera que usted esté, comparta la palabra del Señor. Yo quiero que se pongan de pies, porque para algo Dios nos ha convocado. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que el trabajo que hemos hecho tiene re su resultado. Amén. Y yo sé que el haber salido como lo hicimos a compartir el Evangelio con la gente en la calle tiene su resultado. Amén. Tiene su resultado. Y yo quiero que en esta noche usted levante su mano al cielo. Hombre a Jesús. Y digámosle al Señor en esta noche: Gracias, porque las cadenas han sido rotas. Porque las cadenas han sido rotas. Sabemos, Señor, que tú has libertado vida. Que hay libertad, Señor, en n u e s t r a c o m u n i d a d Donde fuimos a llevar tu palabra, llevamos libertad, Señor. Con quienes compartimos tu palabra, establecimos la libertad del Espíritu, Señor. Y como tú eres quien da el resultado, Señor. Esperaremos en ti, Señor. Y tú eres quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Tú lo traerás, Señor, y se convertirán. Gracias, Padre, por todo este trabajo que estamos haciendo. Sabemos que tu palabra es poderosa y que no retornan vacías. Que Hay un efecto positivo en las vidas y aquellos que han recibido esta s palabra, s ¿sí? Y que en el tiempo que tú lo has determinado, esa s palabra, Señor, s surgirá n su efecto. Gracias por el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por el respaldo de tu Espíritu Santo en lo que estamos haciendo. Gracias, Señor. Gracias por usarnos como como vaso, como instrumento de la bendición que tú nos has dado, de la gracia que tú nos has dado, para ir a compartirla, Señor, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Gracias Señor, porque la palabra que hoy ha sido impartida nos dice que tú eres el alca por la cual nosotros entraremos al cielo. Gracias Señor, bendecimos a tu hijo a quien usaste como exponente. Mira, mañana Señor, este segundo día que tendremos mañana sábado. Seguimos creyendo y estamos declarando, Señor, en esta noche que mañana es un tiempo poderoso para tú glorificarte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un poderoso aplauso al Señor amado.